Porque eres de Talca, porque perteneces a los talquinos, Rangers siempre estamos contigo. ¡Fuerza, Rangers! ¡Fuerza, Rangers! Es el mensaje de un servidor: Oscar Vega Gutiérrez.